Muy buenos días a todos y todas. Muy bien, acá en la Plaza San Martín, como habíamos acordado, acá están llegando los otros compañeros de la otra CTA, la CTA Autónoma. Y bueno, presentes con nuestra central, con nuestro sindicato de base que es la UTELPA, este, manifestándonos en contra de los despidos que ya son muchos los compañeros y compañeras de todo el país que quedan sin trabajo no solo que quedan sin trabajo, sino que ya hay muchos ajustes, eh, ajustes en el salario para no seguir despidiendo, y esto es gravísimo, de que tengamos los trabajadores, ¿no es cierto?, que sufrir este ajuste. Es decir, que hay ciertas este, pequeñas empresas o cooperativas que te piden, si vos no exigís más aumento salarial o bajás tu salario, no despiden compañeros o compañeras. Entonces entramos en este juego con los trabajadores, eso es muy serio, muy grave. Pero además, bueno, hoy nuestras centrales nos están convocando porque estamos en contra de lo que hizo el Presidente de la Nación de haber vetado la ley antidespido, que eso es muy grave, muy serio. A nivel provincial, este, al sector al cual correspondo, que es, este, respondo, que es este, en los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de La Pampa, hemos estado haciendo un plenario, convocamos a todos los compañeros y compañeras de, de que nos representan de la provincia, el análisis ha sido muy, muy interesante, eh, el combustible ha impactado mucho a los trabajadores del interior de la provincia, los compañeros que van de una localidad a otra a trabajar, a dar clase, el aumento del combustible hace que perdamos el poder adquisitivo del salario. Y algo que nos preocupa mucho, mucho, que se está manifestando hambre en nuestros estudiantes. Y yo creo, nosotros ahora, después de esto, vamos a concurrir a la Casa de Gobierno, a presentar un petitorio al señor gobernador, esperemos que nos reciba eh, en forma urgente, ¿no? Porque. Sobre esto queremos estar este, discutiendo y analizando, ¿no? Eh, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, con Pablo, Lilia López de la CTA. Y si te parece, nos acercamos unos minutos para hablar con Raúl Ibáñez.